Muy bien, queriendo hablar de economía contigo. Bueno, hoy este lo que queríamos profundizar es un poquito más es en el dato de la inflación que se publicó el miércoles de la semana pasada, uh -huh. acá para Uruguay. Sí. Uruguay sigue siendo de los países que tienen más inflación en el mundo, esa es una realidad. Estamos por encima del 10%, 10,1 fue el dato de julio y se, este por parte de algunos se se vio como un buen dato en el sentido de que ha venido bajando desde de más del 11% que se registró por allá por abril eh y a partir de ahí bueno sí ha marcado una tendencia a la baja. A mi entender mmm, no tan profunda como tendría que haberse este revisado, pero bueno es verdad, está bajando desde el 11% hasta el 10,1, es el último dato de julio y las expectativas que se manejan por parte de los analistas es que van vamos hacia una baja continua de aquí hasta, por lo menos, a menos que pase algo extraño, de aquí a un año aproximadamente. ¿eh? Inclusive se habla de que podría llegar a bajar casi que la mitad de esto, ¿eh? de, en, en torno del 7 o 8 por ciento, ya para marzo, abril, mayo del año próximo. Claro, dependiendo de, de distintos hechos que puedan ac acontecer aquí hasta ese momento, ¿verdad? Hay un estudio interesante, un desarrollo interesante que le realiza el economista Germán de Agosto, que es un colega Eh, profesor además de la Universidad de la República, en el que va un poquito más a fondo sobre estos números de la inflación concretamente lo analiza de distintos puntos de vista por ejemplo, él dice que esta inflación del 10,1% en realidad es un poco engañosa dependiendo de cómo uno la perciba, si lo ve desde el punto de vista de la estabilidad o sea el núcleo duro de esta inflación, encuentra que hay una cantidad de rubros voy a remarcar que el cuando el Instituto Nacional de Estadística mide la inflación, considera 374 productos y cómo varían los precios de esos productos en distintas ponderaciones, de acuerdo a lo que entiende el consumo promedio de una familia uruguaya. Bueno, él dice que dentro de esos 374 productos hay algunos productos que han crecido más que otros. De hecho, él distingue entre lo que llama la inflación tendencial y residual, siendo la tendencial aquella que... Bueno, es el núcleo duro y es el que en definitiva marca la verdadera inflación, mientras que aquellos rubros que son muy volátiles han crecido mucho más, ¿eh? es el 13% concretamente, y son los que explican un poco el por qué aumentó tanto la inflación en los últimos meses. Concretamente, identifica eh, fruto de la sequía algunos aumentos de frutas y verduras, o la propia gestión del gobierno cuando aumentó las tarifas públicas a fines de marzo y a principio de abril, que fue uno de los principales fogoneos de la inflación de ese momento. Si uno elimina todos estos rubros que han sido un poco residuales, como le llama él, en eh, la inflación tendría que estar por debajo del rubro actual, tendría que andar en el 8,6%. El otro eh, elemento que, que toma en consideración también es el de eh, cómo afecta el dólar a la inflación. Y distingue, entonces, ve que debido a el, el problema que tuvimos con el dólar a mediados de marzo y ya hasta mediados de abril, un dólar subió mucho en muy poco tiempo, bueno, hizo que los bienes que se comercian internacionalmente, le llaman le llamamos habitualmente los transables, aumentaron por encima de la inflación a 11,2%, mientras que otros rubros que son no transables que no se comercian internacionalmente, o sea que el dólar no los afecta, aumentaron, por debajo nuevamente de la inflación en el entorno del 8,3%. Si uno mira los dos valores, dice, bueno, entonces, los eh, rubros que están más vinculados con lo, con lo permanente aumentaron a 8,6, y lo que son más transables aumentaron a 8,3, quiere decir que si eliminamos el efecto dólar y eliminamos el manejo de las tarifas públicas, estaríamos en el entorno del 8%, 8, 8,5% de inflación. Y finalmente hace otro... ...el eh, cálculo este, de agosto vinculado a dos canastas totalmente distintas... ...una canasta que eh, alimentaria básicamente que afecta a la gente de menores recursos... ...y una canasta más clásica de aquellos que tienen un ingreso mayor, superior... ...y ahí también encuentra que hay una disparidad en cuanto a las tasas de inflación... ...para los más ricos de la inflación a lo que va en el año, o sea este, en los últimos 12 meses aumentó un 9,4%, mientras que a los sectores más pobres aumentó un 12,1%. Si uno analiza todos estos datos, la conclusión que saca es que la inflación ha, obviamente ha golpeado a los más pobres, en ¿eh? eso no queda ninguna duda, que a su vez tiene varios efectos que son muy relacionados a la propia actividad que ha hecho el gobierno, las tarifas públicas, o cómo ha dejado que el dólar se haya movido violentamente en los primeros meses, y que de no mediar ningún tipo de complicaciones o de desaciertos gubernamentales, es previsible que se arrime así a, este, a los 8, 8,5% de aquí a un año, manteniendo la tendencia de los últimos dos o tres meses. Vamos a ver si es así, yo recomiendo el estudio este, que ha hecho él, este publicó hace algunos días en, el, en, el, en la diaria, este lo que ha hecho lo que ha hecho Germán de Agosto porque es bastante ilustrativo para ver la interna de un número que uno lo maneja generalmente y que después a veces tiene una uno una especie de sospecha injustificada, dice, bueno, la inflación es un 11%, pero cuando yo voy a pagar las cuentas da la impresión que todo sube mucho más que eso, y en realidad a veces es así, pero a veces es más el sentido común que la realidad profesional. Así que eso es lo que teníamos para aportar Jorge en el día de hoy. Este, y bueno, esperaremos que en los próximos meses se corrobore esto de que la inflación siga bajando. Mauro, eh, estamos eh, eh, mañana cumpliendo eh, cinco meses de, del comienzo de la pandemia en, en el país. ¿La pandemia exclusivamente eh, tiene eh, efectos en este sentido también? Bueno, no está claro, este, hay algunas cosas que evidentemente sí, que hemos visto precios que han variado mucho, pero lo que más la mayor preocupación que había al respecto, creo que se, despe se despejó bastante bien, que era, eh, teníamos miedo de empezar a ver escasez algunos productos, y, y sin embargo eso se evitó, esa escasez hubiese generado aumentos de precios muy, muy superiores. Ahora, en cuanto al resto, ¿qué tanto afectó al nivel de precios...? Bueno, hay algunos elementos que este mismo estudio plantea, por ejemplo, por ejemplo, algunos bienes han bajado de precios porque hay pocas ventas y hay algunos eh, servicios que han bajado de precio, los colegios, por ejemplo, han hecho descuentos por esto de no moverse y de, de la distancia social y del parate que ha habido a nivel educativo. O sea que efectivamente hemos notado que Eh, ha habido una tendencia a la baja eh, de la inflación influida por alguna de estas variables lo que no sabemos que qué magnitud ha tenido y bueno probablemente la veamos cuando se vuelva a la normalidad y qué dicen los, los antecedentes estamos eh, en el último mes de el, el invierno vamos rumbo a la primavera al verano eso que, qué dicen las estadísticas que lleva a que se disparen los precios o que la inflación pueda de alguna forma disminuir. Mira eh, evidentemente desde el momento de que la demanda está muy deprimida es difícil que los precios tengan tiendan a subir a menos que aumente mucho el dólar o que haya algún movimiento de tarifas otra vez o del de, precio del combustible o algo por el estilo pero en principio no debería de, de aumentar este porque te repito a, a nivel de ventas está muy floja la situación y por ende los formadores de precios están cuidando de mantener cantidades eh a riesgo de de no poder vender ni siquiera lo suficiente, o por lo menos lo que estiman que puedan vender. Así que, en principio, te diría que en los precios tenderían a ir desacelerándose en cuanto a la inflación nos referimos, o sea que la tasa siga bajando. Bien, como siempre interesante tu aporte, Mauro, hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias, Jorge, buena semana para todos. Gracias. Frecuencia abierta.